Bueno, sergio se lanzó una convocatoria para que aquellos que quieran puedan ser informantes turísticos explican de qué se trata sí bueno nosotros eh, cada más cada cuatro meses hacemos eh, renovación de pasantes informantes turísticos que, que son buenos son las personas que están en la atención al público eh, y atienden a los turistas que, que se acercan a nuestras oficinas tanto la de viema como la del cór este así que bueno eh, ahora justo toca renovar el, y, y hicimos el llamado para cubrir el periodo que va a julio agosto septiembre y octubre uh -huh. este y bueno la búsqueda está orientada a, a, a personas que sean mayores de 18 años y que preferentemente tengan alguna vinculación con el turismo o algún o estén estudiando o, o alguna profesión vinculada con turismo Bien, eh aquellos que, que quieran participar pueden inscribirse, cómo pueden hacer? Sí, no hay... tiene que inscribirse, acercar el currículum a, a las oficinas de informes o dirigirse por, por las vías de comunicación digital. Eh, en la página web tenemos este que es destinoviema.gov.ar, tenemos un WhatsApp que se pueden mandar directamente la información eh, y este Eh, después, bueno, es de, se hace una preselección de toda esa gente que se anota Y a esos que se preseleccionan se les da un curso de capacitación Y bueno, después se terminan seleccionando la, la, la cantidad de gente que necesitamos Bien, en ese sentido, digo también es una oportunidad laboral para aquellos que, que, que quieran por lo menos por un tiempo Sí, sí, por un tiempo, es una oportunidad sí laboral y para de vinculación por ahí con, con el sector turístico Eh, sí, está está bueno para eso. Eh, hablando de capacitaciones también realizaron capacitaciones en conjunto con la Cámara de Comercio en el marco del Embitur. Sí, en la Cámara de Comercio organizó un curso eh, sobre sensibilización o concientización turística eh, hacia personal personas de contacto con el turismo y sí, en, fue fue realizado en el marco en el seno del Embitur la Cámara forma parte del del Envitur, y bueno, fueron convocados taxistas, empleados de comercio, en general gente que que, que tiene algún que puede tener algún contacto directo o indirecto con el turista. Ajá. Así que bueno, se hizo esta charla, este cursito que estuvo a cargo de Sergio Papático, eh, que es un, un profesional de acá de la, de la zona, de Viedma, y este bueno, fue en el día de ayer, así que estuvimos participando ahí también con, con buen con, digamos, una buena una buena charla, más o menos aproximadamente unas 20 personas participaron. La idea es continuar con este tipo de acciones. y ¿Están planificadas próximas capacitaciones? Sí, sí. Bueno, ustedes seguramente sabrán que hace unos días nosotros también capacitamos a todo el personal del automóvil argentino, que uh -huh. se hizo una, una capacitación específica para ellos. Eh, se, se les brindó allá mismo en, el, en, en las instalaciones de la, del ACA. Eh, y la idea es seguir eh, haciendo este tipo de, de capacitaciones, porque, bueno, lo que buscamos es que Viedma se termine convirtiendo en una ciudad verdaderamente anfitriona, ¿no?, donde el, el residente eh, entienda lo que es, la importancia que tiene el turismo y además tenga una, una actitud de buen anfitrión para con el, con, la, con el turista, con la persona de afuera que viene a conocer nuestra, nuestra ciudad. Bien, Sergio, te agradecemos. No, gracias a ustedes.